Creo que, que, que estuve posicionado donde tenía que estar, hice, hice mi laburo de, de defensa y también pude sumar adelante, que creo que era lo que me estaba a veces costando un poquito en, en algunos partidos, yo no estaba por ahí sumando, o yo creo que estaba un poquito trabado, pero bueno. Se puedo dar, el resto también dos bandejas, una que me, le maté la asistencia a Franco y otra también que yo solo, pero bueno, por suerte salió bien. La primera la arraste, pero fue falta y libre. Sí, salió mejor me parece, ¿Salió? me quiere matar, pero salió después, eh, sumé un porotito más. Decime, ¿qué tan importante es ganar estos partidos de local contra los de la Conferencia Norte, que son equipos bastante fuertes? Todo partido es importante. Nos sirve, me parece, que si ganamos estos últimos dos que quedan, nos vamos muy bien eh, para lo que es este mini, mini receso por las fiestas, que es lo que desde ya el, el, la tenemos así que en realidad todo partido sirve te puedo decir que por ahí vale mucho pero me parece a veces que vale más el de tu propio zona por un tema después para los playoffs no nomás, pero la verdad que ayuda mucho porque fue un partido muy apretado y lo, me parece que nos, estos, estos partidos así nos siguen mostrando que, que a pesar de que está por ahí medio trabado el juego, arranca nosotros un poco, me parece que en mi punto de vista arrancar un poquito mejor eh, lo podemos dar vuelta al partido Y, y ganarlo. El objetivo ahora, antes del receso, sería ganar todo lo que queda. Si sí, estos dos últimos dos partidos quedan el viernes y el lunes con Boca.